Naka, penyantani gano, nyununi nakka, penyandang siang, garabikalaka, penyantani gano. Dichari undaniterina, yunda sipurdanda, nyalgen dalise, de chiceni sikalukiñe, yisidinusinda de katicha, de tianda, kanjinga, yanda bichi, senarapa, ranasija. Cuando fisigajandine de jarinda stijisi cuando fisigajandine gendarunda stijisi cuando fisigajandine ketarunda stijisi cuando fisigajandine ketarunda stijisi pañanda anunciando garabikalaka pañanda nicano niuno ninaka pañanda anunciando garabikalaka pañanda nicano niuno ninaka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 eh Emilia no Zapata este este tipo que fue fue asesinado eh después de una traición. Escuchamos algo de Emiliano Zapata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 En Darma se levanta. Hay uh, uh, uh, en la Sierra Suriana doné filial nos Zapata. Miedito van en sus vidas, ver como que era el El temerario Barona y el valiente Menoveo detrás de los tecorrales con su gente bien armada venía contra Carranza defendiendo el Plan de Ayala Dios o caballo que era de muy buen alzado un qua collo ganteano con herraduras de plata en China me kambrió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 Me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo levantamos polvo ay ay ay ay cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino karam ne mm -hmm. mm -hmm. de milagro si të dices që me qërës që në to al to i të vas të që në mëgë që në mëgë që në mëgë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 sin la sed mientras él tiene vestidos y palacios y dinero nosotros vamos desnudos y vivimos sin chicadero nosotros sembramos todo y todo lo cosechamos pero toda la cosecha Es para bien de gozar. Todosotros sufrimos todo la explotación y la guerra. Casi nos llaman ladrones por que perdimos la tierra. Y luego los padres y todos nos echan excomuniones.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 y entre ellos Zapata Nos canta nos interpretan Papiroplástica Zapata Papiroplástica Tierra y libertad y la guerra y libertad y dice guerra y libertad y dice guerra y libertad y guerra y libertad un caudillo de la revolución A veces no que en Morelos nació con carrillera y fusil con el ideal de repartir la tierra, a veces nos defendió al porfirismo combatió con el ideal tierra y libertad, justicia y que rein libertad, justicia, tierra y libertad, justicia y rein libertad justicia,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 era y verdad todo todo pues zapata un general pues zapata el caudillo del sur héroe puedes su una nación Modelo la revolución de campesinos defendió al porfirismo combatió con el ideal tierra y libertad justicia a tierra y libertad justicia a tierra y libertad justicia tierra y libertad justicia a tierra y libertad justicia a tierra y libertad justicia tierra y libertad Ya quiero irme a un ideal de tierra y libertad Justicia a tierra y libertad Justicia a tierra y libertad un ideal de tierra y libertad La otra oreja latinoamericana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 también poniendo la otra oreja esta Mary Mary Labra también escuchando eh Fernando López Maru Cofre inundada desde Nunken inundada pero vamos Maru vamos Isa de la Plata que también está escuchando Daniela de Hijos Oeste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 escuchando desde la otra oreja, la otra oreja de la Guerra Civil Española. Y no llegan más mensajes de Merilabra que está escuchando con su familia, eh de de Bora Vergara, de Naida que dice que están danzando y armando la cena y de Daniela eh que dice que que que nombre la lucha de la salud de los que están eh trabajando enfermeros, médicos, eh asistentes del del de los equipos de salud de los hospitales, ¿no? Y Mar del Plata viene fuerte en reclamos y y los saludamos a ellos a a Daniela en particular en zona oeste y en Alejandra aquí en Mar del Plata. Eh tenemos nuevos mensajes por audio. A ver. Hola, la la otra oreja, qué lindo escucharlos. No soy muy recurrente de escucharles, pero la verdad que me parece que hay que empezar a escucharlos más. <risa> eh de acá Tabón, un gran abrazo. Y viva la patria grande. Viva. Eh viva Tabo, gracias por poner la otra oreja. Bueno, y ahora vamos a a esta otra oreja de la resistencia de la Guerra Civil Española. Vamos a las canciones republicanas eh porque bueno, eh fueron eh es un nuevo aniversario no de de la República, la Segunda República Española, que fue un régimen democrático que existió en España entre el 14 de abril de 1931, fecha de su proclamación, en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII. Y también, bueno, terminó el 1 de abril de 1939 fecha el final de la guerra civil que dio paso a la dictadura franquista. Bueno, y en aniversario de la Segunda República española vamos a escuchar algunos temas, pero en este programa ya hemos pasado a algunos temas, ¿no? Hemos pasado los clásicos, Ay Carmela, El paso del Ebro, eh Puente de Lofrances, eh Himno del riego, si me puedes escribir Bueno, vamos a escuchar ahora un tema que no es de los más conocidos. El himno de la aviación republicana, Alas Rojas. El himno. Por la otra oreja. Los cielos de España llenan once de alas që luchan audazes por su redención esas altas rojas nabak o alpiazor el antifascismo që ahogaraz sin compasión a la bestia negra por la imensidad Esas alas negras del fastio mundial que asesinan niñas de la población leal huyen alojadas con miedo fermar a las rojas alas del mi corazón tita nes de la libertad el pueblo sadoran y al veros volar confia en el triunfo de la causa popular escuchando por la otra oreja Y seguimos escuchando los temas de la Guerra Civil Española. Eh, vamos al siguiente tema, tampoco uno de los más clásicos. En el barranco el lobo. Ahí está. pa patria pobre citas madres cuanto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van ni se lava ni se peina ni se pon la mantiglia a sta che venga su novio de la guerra de la figlia pobre citas madres cuanto lloraran Al ver que sus hijos allan la guerra va Malillacano es Malilla Malilla es un matadero donde van los españoles A morir como corderos pobrecitas madres cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van La otra oreja de la Guerra Civil Española Las canciones de la guerra civil española fueron parte fundamental de la propaganda política de la época, ¿no?, escritas con profusas referencias para llegar de, de manera fácil y clara a la comunidad. Mientras algunas fueron creadas para la guerra, algunas se adaptaron con nuevas letras, ¿no?, poemas y textos a melodías tradicionales, bueno, difundidas rápida y eficientemente por la transmisión oral, ¿no?, y eh, pues en una gran parte de ellas se desconoce su autoría, aunque en su origen fueron escritas por poetas y y compositores reconocidos, ¿no? Eh, bueno, durante el conflicto fueron cantadas por los simpatizantes y combatientes eh bueno, lo, los republicanos eh partidarios del Frente Popular de la Segunda República, los nacionales del ejército y sublevados por el general Franco también y sus partidarios, el requeté, la falange. Bueno, eh, estas canciones servían para levantar la la moral en las trincheras y las barricadas urbanas. Vamos a escuchar también del internacionalismo este europeo. La brigada Garibaldi. Los Partizanos de Italia Que fueron a combatir a España La Brigada Garibaldi La canción partizana Más largo que pasa La Brigada Garibaldi La più bella, la più forte La più ardita che ci sia Quando passa, quando avanza Viene lì con fuggi al lor Tutto rompe, tutto in france Con la forza e con l'ardor Había la giovinezza e cor bolo di Passa la brigata Garibaldi la più bella la più forte la più abita che ci sia quando passa quando avanza il nemico scuccia all'orroriamo fieri siamo forti per calciare li faccio col mi precol fucile siamo pronti per scattare hai traditor fassis ti Hukodpa se bðrudo filtru dry gatta caribaldi la più bella la più forte la vita che ci sia quando passa quando avanza il nemico fuccandolo chiamo ieri siamo forti per calciare linfaccio la garganta de mierda por la otra oreja a la pelota quique pesoa poder repetir el que dijo quique pesoa la garganta de mierda por la otra oreja Bueno, porque vamos a presentar al al himno oficial de la Falange Española, mmm con letra de Agustín de Foxa, inspirada en el himno del fascista italiano Giovinezza. Caral sol. <música> la garganta de mierda por la otra oreja. Eh bueno, disculpamos las palabras emitidas por Quique Pesoa en la locución de este programa, eh pero vamos a escuchar otra canción de mierda. Las compañías de acero. Por la otra oreja. Los los fachos, ¿eh? Los fachos falangistas. Los franquistas Las compañías de acero Cantando a la lucha Van Sus sed se escuchan Y van a la lucha Por la libertad de acero cantando a la lucha van. Las compañías de acero forjadas de acero están y farán. Los milicianos de acero salvarán al mundo entero usando el plomo certero. Gritan al mundo si muero Mis hijos se salvaran Mis hijos se salvaran Las compañías de acero Cantando a la lucha van Su temple seguro y valiente El ademán Las compañías de acero Cantando a la lucha van Las compañías de acero Forjadas de acero Están y triunfarán Estás escuchando En la otra oreja Estás escuchando Sí, sí, Lara, se termina la otra oreja y y se terminó la la garganta de mierda, ¿no? De de la Falange franquista, remiticamos las luchas por la República, de los anarquistas, de los socialistas, de los comunistas. Eh, y ahora vamos a escuchar una una versión de Hasta siempre que hay que bailar, eh, así que eh, dejar la comida, vamos a escuchar una salsa, ¿sí? Una salsa. De Salsa Factory desde Lisboa, ¿eh? Desde Lisboa, la Salsa Factory. A bailar. Aurora Gismoya a bailar, eh. A ver, Senia y los chicos. Felizmente viene otro programa y también están bailando esta salsa. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu labura le puso un cerco a la muerte y aquí te queda la clara La intrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, te lavan. Yeah. Ee. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia disparando cuando toda santa clara se despierta para verte y a ti si se queda la clara la incrañable transparencia de tu querida presencia como angánte se lleva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 Check it out. Son las conmigo como lloramos como sufrimos cuatro paredes son las conmigo como tocaba y como vivimos cuatro paredes son las conmigo como lloramos y todos sufrimos cuatro paredes son las conmigo como se corona como... de todo la presencia comandante lleguara la otra oreja